hepatitis quiere decir inflamación del hígado y las causas de esta inflamación de este órgano tan importante son múltiples. Las virales es por, por virus que llamamos virus de hepatitis y hay varios tipos de virus, hepatitis A, hepatitis B, C, D y hepatitis E. Estos virus inflaman al hígado y pueden ocasionar una inflamación aguda que se resuelve de manera espontánea sin dejar secuela como es el caso de la hepatitis A y de la hepatitis E y los virus que ocasionan hepatitis crónica son el virus B y el virus C. La hepatitis crónica por virus de hepatitis C Puede ser completamente asintomática o tener síntomas inespecíficos si tienes factores de riesgo como antecedente de transfusión sanguínea o derivados de la sangre, como plasma, plaquetas, crioprecipitados. Ese es uno de los principales factores de riesgo para adquirir el virus de hepatitis C, transfusión antes de 1994. Otro factor de riesgo es uso de drogas intravenosas o inhaladas. Tatuajes sin si eres hijo de una madre portadora del virus de hepatitis c si tienes contacto sexual de riesgo si tienes antecedentes de cirugías o procedimientos dentales en lugares con eh, poca higiene del instrumental que utilizan también es importante que te hagas la prueba de detección contra el virus de hepatitis c instituto mexicano del seguro social